Si te descuidas, esta canción tiene más años que el planeta Tierra. Sí. Es original de 1951. Ese fue el año de su primera publicación. Pero la versión que nos gusta, la popular, la potente, la que nos pone de buen humor, es esta de Viola Wills de principios de los 80. Gonna get along with that, you know. Bueno, amigos, son las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 en Canarias. Puntuales. Como el té de las 5, aquí de nuevo contigo. ¡Wow! キッキー・ガッティア・イレオ・ガッリガー・イ・ヴィクトル・アルバレス・イ・ダニエル・レローは、きのそをポネるあっ Bueno, pues como siempre queremos contar contigo, pero hoy con cuidado, ¿eh? que ayer rompimos el WhatsApp, nos ha llamado Mar Zuckerberg, le hemos tenido que invitar a una piña colada porque estaba, estaba de un molesto. <risa> hoy queremos contar contigo para que nos.、Oh, porque hoy es el día de James Bond, luego te lo desarrollo, ¿eh? Pero queremos saber. ¿En qué embolado te has visto metido? El más divertido, o ¿eh? e El embolado más divertido, la situación más. Complicada, delicada y embarazosa y divertida en la que te has visto metido, ¿sí? Nos lo vas a contar en el 606-712-658 o bien en nuestras redes sociales. Comenzamos, ¡Play Kiss! Play Kiss! Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kiss con Ricky García. a Si te lo he dicho al empezar, pero bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Hoy lo de hoy va a ser una auténtica maravilla, superándonos todos los días. Bueno, pues ya os comentaba antes que ayer nos llamó Mark Zuckerberg a preguntar por qué se había caído Facebook, Instagram y WhatsApp y, y qué teníamos nosotros que ver con eso. Y claro, Cuando le explicamos lo del viaje a Praga, pues el hombre pues, también quiso apuntarse al tema del día. <risa> a ver si hoy el invento resiste. Hablando del tema del día, hoy es el Día Mundial de los Docentes y de James Bond. Mil gracias a los primeros y mucha envidia barra deseo con el segundo, porque a los profes solo les envidiamos en vacaciones, como si no se las ganaran, ¿eh? Pero a Bond, entre abdominales, coches, juguetes, casinos. Chicas y trajes, ¿quién no ha deseado estar en su piel o en sus brazos? Como nosotros no necesitamos ser super espías para vernos en un buen fregao o liar la parda, hoy queremos saber cuál es el embolado más divertido en el que te has visto metido o metida. ¿Con 12 años le cogiste el coche a tu madre, te empodraste en el camión de la basura y acabaste en comisaría? ¿Olvidaste una mochila en un aeropuerto internacional y vinieron incluso los artificeros? i 606-712-658, pero repito, 606 porque me entra mancao. 606-712-658, o bien en nuestras redes, en Facebook, en Instagram o en Twitter. Recuerda que hoy vamos a seleccionar, como todos los días de la semana, a dos finalistas para que el viernes uno de vosotros se vaya a la República Checa, a Praga, por cuenta de KissFM. スタジオパイプマイトンホームストスケッ on. ロンメイク・アメ <¿Cómo? S 3> 1962 se publica love, love, me love Me Do de los Beatles, el primer single del grupo con PS I Love You como cara B, que se colocó en el 17 de las listas británicas. Posteriormente, en una reedición, sería número 4 en los años 80. La canción en plena fiebre de los Beatles en los Estados Unidos fue número 1 en las listas americanas en mayo de 1964 y fue su cuarto número 1 en los Estados Unidos. エルトン・ジョン Benny and the Jets y esta preciosa y maravillosa delicia de canción. En 2020 fue u b i c a d o en la posición número 112 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Es Elton John. De cinco a ocho, una menos en que nada te acompañamos en la vuelta a casa. <risa> horrible Del pop que pasó a ser de chica de factoría Disney a chica factoría papá. <risa> baby, o n El more time Fue、oh, primer exitazo de ella, mi queridísima Britney, Play Kiss con Ricky García.、Hey. Too fast, o m much too slow morally chamado horrible t t どうぞ。 I won't do that again. It's got to be. Las 5 en Canarias, y ya sabes, como todos los días, en directo desde el Estudio 5 de XFM para hacer que la tarde sea. La mejor parte del día. Bueno, hoy es el Día Mundial de los Docentes y de James Bond. Hoy queremos saber en qué envolao tipo 007 te has metido en alguna ocasión. Eva, desde Barcelona. Hola, soy Eva de Barcelona. Bueno, envolao, divertido y comprometido. Venga.、Eh, entierro de mi tío, crematorio,、Uy. nos despedimos de él, le damos el último beso y cuando l l e v a m o s en el coche mis primos, mi marido y yo, ay, ay, ay. oigo desde atrás que uno le dice al otro: Oye, ¿por qué le has puesto las gafas de Sola al p a p a Y el otro le dice: Pues para que las tuvieran la chaqueta mejor puesta, si era su deseo. Total, que uno contesta y le dice: Es que eran mías y se me han caído al darle el beso. ¿Qué pasó? Pues risas, carcajadas, imaginándonos a mi tío en el cielo, c o n l a s a p a s s t a puestas. En fin, que los momentos difíciles, pues también las risas y estas cosas se animan. Venga, besitos, hasta luego, c h a o Es aquello de genio y figura hasta la sepultura. Pues menos mal que a tu primo no se le cayó una tetaca, querida. Margarita, desde las franquisas en Barcelona. Buenas. Pues bueno, en el embolado más divertido que me he metido fue hace mucho tiempo. Yo trabajaba en un supermercado y en carnaval, pues ellas se disfrazaban siempre. Yo no era mucho de disfrazarme, pero ese año, mira, me animé. Y nos disfrazamos de bailarinas. El problema es que mi tutú era. no era de mi talla, era más pequeño. Y claro, pues todo el t u o l de la parte de atrás se me levantaba. Imagínate el cachondeo y las risas que nos metimos entre todas. Y fue un momento muy, muy, muy, muy divertido. Y lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, hija, mira. Lo que se ve, se luce. Y lo que no se pudre. Y seguro, seguro que ganasteis el premio a las mejores vistas. ピッチューパフェ n トベンビースカタルアウンドフォーンフォーデフォーン And I wonder if I ever cross your mind. For me, it happens all the time. It's a quarter after one. Bueno, pues sí, queridos, hoy es el Día Mundial de James Bond, el agente super mega secreto 007. Bueno,、vale, de James Bond, además de destacar, por supuesto, su forma física, sus coches, sus juguetes, sus casinos, sus chicas y trajes, por supuesto, tenemos que hablar de Money Penny. ¿Qué sabes acerca del oro, Money Penny? Ah, el único oro que me interesa es ese que se lleva en el dedo anular de la mano izquierda. <risa> Uno de estos días lo estudiaremos a fondo. Y por supuesto sus bandas sonoras increíbles. Está s i e m p r basta y con Diamonds Are Forever. También Tina Turner. Golden Eye. ボンボン s Bond James Bond Estás、en s s t á e p a k i s con Ricky García. Esto es the they come Yeah, come. Kiss. What's This is Smith. It's MIBs. Big Will Uh, up? MIBs. Guys d r e s s e d i n black, remember that just in case we have a face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, b l i n k b e what was dead is now g o i n g Blacks u i t with the black, gray bands on, walk i n g shadow, move a silence, guard against extraterrestrial violence. But Joe, we ain't on no government list, we straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange w a t c h your back, but you never quite know where the MIBs is at. Uh, and. We're here, I'm Night on the horizon, bright light, i n t e r i g h t tight. Camera zoom on、well、the impending doom, but then, like, boom, black suits fill the room up with the q u i c k e s s Talk with the witnesses, hypnotize up, normalize up. vivid memories, turn to fantasies. Ain't no one my bees cannot l e v e Do what we say, that's the way we kick it. Yeah, you know I mean, let's see if a noisy cricket get wicked on you. w i t h your first, last, and only line of defense against the worst. Come o f the universe, so don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us with fearless. Send my bees freezing up all flag. What that s t a n d for? Men in black. Uh, and, and. Men in black. Let me see you Just bounce with me, just bounce with me, just bounce with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk with me, take a walk with me. Come on, and make your neck work. n o w freeze.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 La inspiración clara del tema de Patrick's Russians ¿eh? es t e es Will Smith con Man in Black. O como dice él, The Big Will Smith. Alcanzando las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias, a la vuelta te voy a hablar de un personaje que compuso la mítica banda sonora Tubular Bells. Y además te pondré. Una pedazo de canción increíble de la banda de Michael Stipe, R.M. e、M. Pero antes llega Daniel r e l o v a con las noticias. ¡Te espero aquí! Esto es Kiss.